¡Feliz año 2011! Este es Interview 1 Como olvidamos felicitar a ustedes, nuestros oyentes, aquí la grabación y mencionar que este es nuestro primer episodio del año, aquí lo menciono yo Por favor miren la descripción para que escuchen la nueva entrevista que les pude hacer a las chicas de Xaunu Studio, equipo que creo Bakemono de Alineaka Jin que publica Glenart en España Y si no la recuerdan o si no vieron mi video, lean mis reseñas en nuestro nuevo blog y el enlace está a la derecha de sus pantallas en la parte que dice Nuestras Páginas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 Yo, Spanime Radio ¿Y tú? Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de HispaniMe Radio Aquí Tuki 90 Les saluda Aya Por fin regresando Shichiroro sí, sí, de la tormenta, ya Interfer 1 Y bienvenidos nuevamente a un episodio más de HispaniMe Radio Creo que voy a ver esta voz ¿Te gusta esta voz nueva No, que tengo? Interés, usa <risa> la otra, la normal, por favor. Esta se oye muy fingida. Ok, no, no. perdón. Ok, ahora sí. <risa> no, pero hablando hablándose. Por cierto, creo que tenemos que empezar a poner algo de orden aquí. Por favor, quien sea el de la... Quien tenga de mascota el cocodrilo, por favor, que lo amarre. No queremos un cocodrilo suelto mientras estamos haciendo esto. Sí, ya, ya tú vamos, más ¿tú rato como de lo que tiene bastante tiempo que, que no estás aquí y tuvimos que nosotros alimentarlo por ti. Exacto. Te tuvimos que alimentar tu cocodrilo. Eso. Pero les agradezco mucho, espero que le hayan le hayan dado Muchos, muchos, muchos gentes de comer En especial de esas gentes malas mm -hmm. Mira, estuvimos Instante. a de darle a interferir uno una que otra vez <risa> <risa> Pero creo pues, que no pienso. No, corre, corrí demasiado Rápido, no me pudieron atapar, pero bueno ese, ese, ese, ¿Qué ese, qué ese es Esa es otra historia ¿Qué clase de nombre es Fluffy Para un cocodrilo? Mm -hmm. Es solo el es de que una clave. niña Solo el que una niña le pondría Pero bueno de todos modos, esa es otra historia. Y bienvenidos al episodio número 20 de Hispanima Okay Ok, entonces eh, bueno, ya saben, allá. que bueno tenerte de regreso luego de tres meses. <risa> ¡Bien! Eh, esa Bye. Toma. Bye. Gracias, mayor público, gracias. Gracias. <risa> <risa> ah, ah, no, era para allá. Ah, perdón, pues que era para muy bien entonces creo que es hora de comenzar como siempre y sí, vamos a darle rápidamente con las noticias para entrar a el tema entonces noticias con interfer 1 Muy bien queridos amigos oyentes y amigos aquí grabando ok primera noticia ya se anunció la salida de la novela número 10 de haruhi Suzumiya. pero ¿qué creen bueno la sal va a salir en el 25 de mayo de 2011 pero ¿qué creen Va a ser, supuestamente, un lanzamiento simultáneo internacionalmente. Es decir, que va a salir en Japón el 25, pero va a salir en otros países donde se está editando las novelas. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Estados Unidos está muy lejos y España está muy lejos, así que Estados Unidos y España no se van a incluir en ese listado, así que van a ser, van a ser otros países. ¿Quién sabe exactamente cuáles van a ser? Uh, que Estados Unidos no Uh, que Estados Unidos no Sí, yo sé que tú estás muy feliz de eso Ah, sí, eh, solo por aclaración La novela es La desaparición de Harry Sosunita Es el título Eh, No, Chido, es La sorpresa de Harry Sosunita. Oh, Dios, qué pelón <risa> No, no te preocupes, suele pasar Para eso estoy yo, para eh, darles... O sea, para que se ilumine. Exactamente, para alimentarles nuevas informaciones. No se preocupen no Sí, gracias. Aunque seas tan buen jefe como un traficante de esclavos. <ríe> es hago lo posible, hermano. Hago lo posible. Esa fue la noticia de Harvey. Próxima noticia. ¿Qué creen? Ya eh, la Warner Bueno, ya hace tiempo que pasó que la Warner Bros. adquirió los derechos... A, de, de la película de Death Note. Pero ¿qué creen? Ya por fin encontraron un director para el, el film. Encontraron a un tal Shane Black, que él y, dirigió a Kisiki Si Pen Ben, no sé quién es ese tipo, y él también fue el escritor de las películas de eh, Arma Letal, donde estaba eh, Mel Gibson. Y supuestamente en un futuro, ¿quién sabe cuándo? Bueno, obviamente futuro, van a sacar una película de Death Note, live action, ya saben, con personajes reales, eh, bueno, con personas reales, pero no se imaginan los rumores. Los rumores dicen que Zack Efron va a ser light. Okay, ¿eh? sí, a ser Catastrófico Oh Dios mío, Zac Efron, el tipo que hace Haskell Musical. Piensa en oh. eso. Eso será un error catastrófico. No, no, piensa. Eww. Imagínate, imagínate. la. Déjame adivinar. Justin Bieber va a ser él. <risa> pues no me sorprendí. Dios. Perdón me, me estaba muriendo. <coughs> Creo que ¿cómo? por eso es que todo el mundo dice que eh, en el 2012 se acaba el mundo, ah, eso, eh, sí. cosas como esas son las que nos llevan a la decadencia en el mundo. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no, imagínese Zac Efron en, en, la, en la escena épica de, de, de Death Note, cuando Eli está escribiendo los, los nombres de, de, de los criminales con una mano y comiendo papas fritas con la otra. No, digo, no, no sé cómo no como no lo veo en, en español no puedo decir mucho, pero en inglés él dice que I'll take, I'll take a chip and eat it. imagínense a Zac Efron haciendo eso. <risa> no, no, no, no. Va a ser la imagen mental. Horrible, pero horrible. Bueno, vamos a continuar, pero como dije, escritor o, no, escritor o director. Eh, la, la, la, la, la, la, escritor. Sí, escritor y director, Shane Black, eh, ha sido contratado como la persona encargada de Efnot. Muy bien, pasa que hay una, una página eh, japonesa, un portal llamado Cops. Y Cops, eh, no sé exactamente de qué va la, eh, el portal, o la página web. Pero ya sabes que hicieron una encuesta entre sus eh, usuarios que les preguntaban su poder favorito en el manga que yo he visto y estos son los que hay. De los 238 hombres que respondieron, que están en la edad de sus 20 años, más o menos, entre 20 y 29. El número 5 fue Rasengan, con 6.7% de los votos. El cuarto es Gomu Gomu no Gaglin, de One Piece, con 7.6%. El número 3 es el Amaquerero Ryo no Hirameki, de Rune Kenshin, con 11. En segundo lugar es Hokuto Shinken. Que es el el, el ataque de, de Hokuto, Hokuto. De no, Kechiro, Kenchi. de mm. Disculpen. Del puño de estrella del dolte. Y el primer lugar que a mí no me sorprende. Es el Kamehameha. Con 65%. Mm, qué raro. <risa> ¿Cómo qué, qué raro? raro. ¿no? ¿Cómo puedes decir qué raro? Eso, eso, eso, eso, eso <risa> pasa. Pero no pero miren ahora la diferencia. De las 467 mujeres. E igualmente en, en la, entre las edades de 20 y 29. En el número 5 está una Zanpakuto. En el número 2. Perdón. El número 4, no, disculpen, el número 4 está Hokuto Chicken, nuevamente El número 3 está el Amakeru Ryono no De Nuevo de de Kitchen En el segundo está, el lugar está el Gomu Gomu no Kaiki. Y entonces, de nuevo en el primer lugar está el Kamehameha Es decir, que hay más mujeres Gustando de Kamehameha que hombres Eh, soy el único que.. Recuerda le... que hay más mujeres en el mundo Bueno, Así que, sí, también Por lo general, siempre hay más mujeres Votando que hombres Buen punto Eh, yo lo que iba a decir era Soy el único que le parece raro que Bleach Tenga más apellido O sea, o, o como que más atracción hacia las mujeres Que hombres, porque ahora que lo noto Veo que hay más mujeres viendo Bleach Que hombres Ay, hijo mío, bueno, qué decirte es, Ya saben, los gustos han cambiado Tiene parte y... de entre la trama Los personajes Y um, digamos que es un poco menos Profunda Por decirlo así, porque Yo soy una de esas mujeres que ve Cada quien es un chero <risa> Muy bien, en fin Continuando con las noticias eh, Bueno, ya para Continuar Vamos a terminar con Ya saben, lo, la, la, lo favorito Los mes, más vendidos En Japón, en lo que es Manga, estos son de la semana Del 3 de Enero Hasta el 9 de Enero, así que vamos A comenzar en el puesto número 10 está Shingeki no kiyo el tomo número 3 Por Hajime Isayama No sé quién es Lo publica Kodansha, por cierto En el tomo wow, tom, En el puesto número 9 Está el tomo número 9 También, The Beast wow, qué cosa es esa? De Ryuhei Tama, Tamura lo publica Entonces Shua. se perdona el error De interferir ¿no? Exactamente, porque es el tomo 9 en el en el puesto Puesto número 8 está Nodame Cantabile La cosa esa italiana, creo que no me Nodame Esa cosa, yo, es en Italia, yo creo, ¿verdad? O algo Italiano, así. Sí. Es italiana sí El número número 25 Por Tomoko Ninomiya De Colantia, esos so, japoneses siempre están Por Italia, por alguna razón En el puesto número 7 está Happy Marriage Así que se llama, porque es una pregunta El número número 5 por Maki Enchoji de en el puesto número 6 está Toriko, los mismos esto de es Sewakama. En el, eh, el tomo número 12 por Mitsutoshi Shimabukuro. Ay, Dios mío, Japón. Chuicha, eh, ya saben. En el puesto número 5 está Nurahion no Mago. El, nieto de Nura el, tomo, el tomo 14 de Hiroshi Shibashi. Que por cierto va a comenzar ya en inglés eh, la, semana, eh, la semana que viene. No. En, sí, eh, en ya está licenciada Sí, en febrero va a comenzar creo. Yeah. te hecho. encargo de interfirme, en las tienes que mandar No, oh, no, sí, no, ese y otros más Pero ya sabes, te voy a dejar la <ríe> suerte En el puesto número 4 está Initial D No sé si te acuerdas de esa historia Sí, esa historia sí me gustó Pero de un momento a otro ya me empezaron a facilitar tantos carros Bueno, si tú no estás Entre la, la persona que le gusta el Gran Turismo Créeme, tú no estás para eso El tomo número 42, wow de Shui, eh, Shui... ¿Cómo es? No, perdón Shuichi Shigeno De Kolansha En el puesto número 3 está Saint No sé ya Saint Young Men El tomo, el, el tomo número 6 De Hikaru Nakamura De Kolansha en el puesto número 2, por supuesto, está el tomo número 11 de Bakuman de, de Oba y Obata de Yuuichi. Y en el puesto número 1, no es, es por supuesto, el tomo número 54 de Naruto de de Masashi uh, uh. Hey, hey, no te que ser el chavo de Los chavos en el hecho, del 8 por lo menos era gradioso. Bueno, buen punto. Y estos han sido los rankings de cómic japonesu. Perdón, niponesu. Nihon. qué es censo esa cosa. sí Muy bien, Chiro y yo sé que. No, porque eso es lo que pasa. Salió hace unas semanas ya. Entonces dale unos meses más y ya vas a ver cómo va a ser. Prefiero Bleach a Naruto. <risa> ¿Dónde está el blanqueador? <risa> <risa> está bueno eso. No está claro, como digo yo. Muy bien, Chiro, yo sé que tú quieres hacer tus noticias, así que dale. Saben, debería tener mi propia sección de noticias porque en los últimos días he tenido noticias que dar. A ver, gente, la gente tan amable y tan querida que, me, que estuvo ahí conmigo en la campaña de Chiro no es inhumano, ahora apóyeme en la campaña de Chiro debe tener esta sección de noticias. Chiro, debe tener su sección de <risas> Bueno, Chiro, por favor, dale, porque ya vamos bastante lejos en el episodio. Dale. Bueno, sí, es verdad, bueno. uh -huh. Va a salir un nuevo juego de Sakura Wars. No se sabe casi nada, sino que va a ser... O sea, hasta ahora lo único que se sabe es que va a estar para PC. Uh -huh. Y va a protagonizarlo el Kagekidan, o el Escuadrón de la Flor en español, de Berlín. Sí, primero estuvo en Japón, después estuvo en Francia después estuvo en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, y ahora va a estar en Alemania. Uh, bueno, y... Sería la... bueno que hubiera uno en Latinoamérica, pero no creo que lo haya. Bueno, quién sabe. Y bueno, eh, hasta ahorita las imágenes como que no prometen mucho, porque la calidad, junta... o sea, la, la calidad está un poco home o, o mala, por decirlo así, pero bueno, son imágenes de pre-lanzamiento, a lo mejor cambia mientras vayan desarrollando el juego, digo yo. Okay. Uh -huh. La segunda noticia Van a hacer una adaptación De un videojuego a un anime A ver, ¿a quién aquí le gusta Idol Masters? A mí no, porque ni siquiera lo he visto Yo, lo he visto. <risa> Yo tampoco Bueno, el caso es que Si hoy nos has tomado entrevenidos okay. Idol Masters Que es un juego que salió Originalmente primero en La Xbox Que es un juego de idols virtuales Va a tener su adaptación a anime. Exacto. Es decir, veremos a... veremos la, O sea, va a tener su adaptación a anime. Nada de eso es de Xenoglossia, que era solo un anime que utilizaba a las personajes de eh, Idol Masters, pero no tenía nada que ver con Idol Masters. Sí, es decir, veremos a Haruka, a Shihaya, a Yuhiko, a Yayoi, a Bitsuko, a Susa, a Yori, a Makoto y a Ami y Mami. Por fin en una aventura de anime que esta vez sí es Idolmaster y no otra cosa como Xenoglossia. O sea, no se sabe mucho, tan solo se anunciaron el proyecto y tiene una página oficial um, www.idolmaster-anime.jp Y en la página se puede observar que hay una cuenta regresiva. Quién sabe para qué, pero la, está la cuenta regresiva. Mm. Interesante. Exacto. Solo queda ver cómo sale la adaptación anime de Idol Masters eh, Cosa que yo tengo muchas esperanzas en este, porque Idol Masters es un concepto fácil para hacerlo anime, digo yo Y bueno, me alegra que sea Idol Masters y no esa cosa llamada Vocaloid, Lo que tenga adaptación Bócalo <risa> Uhhh <risa> <risa> Tú no, no eres la única, créeme Y la última noticia Por fin Le anuncio a mis compañeros Que no están presentes Y a ustedes chicas que están eh, Incluidas en el podcast Que yo mismo, Chiro Que haré un sindicato de trabajadores para los podcasters Sí Este uh, es esclavo llamado ¿Y nos vas a liderar de la tiranía de Interfear? Sí Interfear no va a seguir abusando de nosotros Como si nada Arriba la libertad yeah, Vamos a tener esta yeah, yeah, ¡Qué vara! ¡Qué vara! ¡Qué vara! No, no que ser okay. ser. Bueno, el caso es que... En hay... oh, te... el caso es que compañeros y compañeras compatriotas que están trabajando en el podcast. Con viva nosotros. el Che, viva el Che. El, AD, el sindicato de trabajadores y ya no seremos más el objeto de abusos de Interview 1, traficantes de esclavos. Shiro ¡Sí! ¡Sí! para presidente. Siro, sí, no, Siro, sí, no, no, Shiro sí, no. Gracias sí, por el sí. amor, chicas. Gracias por el amor. La, le agradezco mucho a ustedes y a todo mi público que sin ellos no somos nada. Y bueno, esas fueron mis noticias por Siro. Están felices de que por fin se acabaron. Y por ay, favor, qué, tío. Ay, tío, qué mal, qué es mal. Cosas como esas la que me van a hacer crear el sindicato y recuerden apoyarme para mi campaña de Chiro debe tener su propia sección de noticias. Y Chiro para presidente. Ya terminando con esa épica presentación por Chiro y sus noticias, ¿qué tal si comenzamos este episodio? Bueno, el tema de este episodio. Así que, Aya, ah, ¿qué tal si tú nos comienzas? Ya sabes, sí. lo mismo de siempre. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las editoriales occidentales. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Para empezar, eh, vámonos a lo básico, que es un editorial. La Real Academia define la palabra editorial como la casa editora, es decir, la entidad que tiene el trabajo de producir los libros. La industria de edición de libros concierne a la producción y, y diseminación de todo tipo de libros, literarios, técnicos, enciclopédicos, de, entreteni de entretenimiento, cómics, informativos, etc. La edición del libro no incluye la actividad de poner la información en circulación disponible al público en general, en algunos casos los autores pueden ser sus propios editores, no existe mucha diferencia entre una casa editora de libros tradicionales con una casa editora de historietas con la ex excepción obvia, de que la editorial de historietas trabaja con dibujos, pero de ninguna manera ambas editoriales tienen los mismos criterios de producción o los mismos niveles de gastos que son requeridos para sortear la empresa. Aunque las series anime se han transmitido en televisiones iberoamericanas desde los años 70, el boom de anime en los 90 fue el que impulsó la publicación del manga con series memorables como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Car Sakura, Ranma y Medio y otras. Varias editoriales en México, Argentina y España han estado publicando historietas japonesas en sus respectivos territorios, teniendo un gran éxito entre la audiencia joven del país. En la actualidad el mercado de manga ha disminuido dramáticamente gracias a problemas económicos en los territorios donde se encuentran las editoriales, alcen los precios de edición, la disminución de series animes mostradas en la televisión y varios más. A pesar de estas complicaciones, las editoriales hacen lo posible por ofrecer los mejores títulos a, su, a sus consumidores y continuar con las ventajas aunque estas sean bajas. Antes de continuar les explicaremos los pasos necesarios para la creación de una editorial que publica Manga. Primero, se necesita saber si existe un mercado en el país para, para que la editorial pueda distribuir y a la vez ganar dinero para sí mismos y las editoriales en Japón. Una de las razones por las, por las cuales Latinoamérica tiene pocas editoriales como México, Brasil y Argentina es porque no todas las economías latinas pueden sostener una editorial de este tipo. Ya encontrado el mercado en el territorio, se necesita personal en la forma de editores, traductores y personas que se encarguen de los retoques y las onomatopeyas, personas son encargadas del envío a las imprentas, gerentes generales, gerentes de finanzas, gerentes de producción y personas encargadas de la distribución a los locales de venta que terminan con la compra del lector. En otras palabras, se necesitan varias personas para mantener a la editorial corriendo constantemente. Y tratar de no quedarse atrás con el material que es adquirido desde el extranjero Muchos de ustedes se preguntarán Cómo las editoriales adquieren los derechos de sus eh, series favoritas En forma manga para luego distribuirse en sus territorios correspondientes Y la respuesta a esta incógnita es bastante sencilla de lo que parece Según Fito Reina, si es que recuerdan la entrevista que le hice yo hace varios meses Que es el editor jefe de ediciones LARP en Argentina Conseguir mangas es como el hijo, tan sencillo como tomar el teléfono y llamar a la oficina del licencias. Ya conectado con la oficina, es cuestión de hacer acuerdos con la editorial de Japón, lo cual puede tomar semanas, meses o hasta años en algunos de los casos. Representantes de las editoriales japonesas visitan la editorial extranjera, vamos a poner por ejemplo Alar, para ver cómo está el mercado de historietas en ese territorio ver cómo pueden ser las futuras ganancias y luego de tener las ganancias tras el lanzamiento de la serie o series, dar una parte del dinero recaudado a las editoriales japonesas que luego va destinado al autor de la serie. Servir material en japonés para que los traductores de la editorial extranjera pongan manos a la obra. El traductor toma el material traducido al editor para que revise el trabajo, por supuesto. El material es luego enviado a una imprenta para la creación de los libros y el encuadernado, como se le conoce también, la editorial luego lo envía a los distribuidores que tienen que pagar una cuota por el material que la editorial publica, y luego tienen que dar parte de las ganancias por la venta de los libros en sus locales, de gracias a las ventas de los consumidores. Pero para ponerse lo más fácil, esta explicación se puede definir en estos siguientes pasos. Autor, editorial, imprenta, librería y lector. Es importante destacar que Al manga estar en la imprenta, se necesita cierta calidad de papel, cierto tamaño del libro, si viene con sobrecubierta o no, sobrecubierta es la paginita esa encima del libro, o oh, camisa como le dicen también. Si usará una portada diferente a la japonesa, y otros factores más, claro está, cuesta dinero y la editorial quiere ahorrar lo más posible para mantener la operación a flote. Bueno, ahora hablemos de las ventajas y desventajas de publicar manga. Una de las grandes ventajas de conseguir licencias japonesas es que las editoriales extranjeras pueden ver cómo la serie ha vendido en Japón y cómo ha vendido en otros países que ya tienen licencia. Además de las sugerencias de los lectores de cuáles series quieren tener disponibles y con este entendimiento las editoriales deciden cuáles licencias adquirir para tener el mismo éxito que en su país. A diferencia de una historieta creada por un autor que tiene contrato con la editorial, y por supuesto tiene que pagarle un sueldo dependiendo de las ventas de su obra, ya sean pocas o muchas, comprar una licencia le ahorra más dinero al editorial y a comparación de pagarle directamente a un autor nacional, es más barato conseguir la licencia. Otra ventaja es el ritmo de publicación que tiene la editorial, que puede depender de las ventas del manga. Muchas de las series suelen publicarse cada mes, cada dos meses o cada tres meses en el caso de las series que venden menos o aquellas que están muy cerca a los lanzamientos de Japón. La mayor desventaja es que el manga sea publicado y que no tenga buenas ventas y en ese caso la editorial reduce el número de publicaciones de, ese, de esa serie por año. El precio para producir un manga al principio de la década de los 2000 no es el mismo que ahora pagan las editoriales en la actualidad. Las imprentas cada día están aumentando los precios de producción y las editoriales tienen que aumentar los precios de los mangas para no caer en la bancarrota. Esta es la razón de por qué muchos mangas que tienen páginas a color en la edición japonesa son removidas en las ediciones argentinas, mexicanas españolas por páginas a blanco y negro. El tiempo que se toma en conseguir el contrato para publicar el manga en el territorio de la editorial también es un factor negativo y a veces se toman años antes de conseguirlo. Muchos editoriales japonesas sufren de burocracia Y si al gerente general no le interesa dar la licencia de una de sus publicaciones, la licencia no se da sino hasta que la persona esté fuera de su cargo o alguna otra razón. El Internet ha sido una de las formas más fáciles de saber qué es lo popular entre los lectores para saber qué publicar, pero con este nuevo acceso también existen las copias ilegales en Internet, que son traducidas por los pocos fanáticos. Esto afecta las ganancias del editorial, puesto a que es más fácil y económico ...leer directamente del internet que comprar el tomo directamente en un kiosco. Actualmente muy pocos canales de televisión están presentando series anime en televisión abierta... ...y nuestro querido Animax, que yo lo odio, ya no muestra la cosa que dijo pasó a su creación. Con esto las editoriales perdieron el motor que incrementaba las ventas de las series publicadas... ...ya que los lectores veían el anime junto con el manga que muchas veces seguía la historia del anime... Si era muy corto en el caso de aquellas series de 26 episodios de duración Ninguna industria es perfecta y la industria del manga no es la excepción Pero aún con sus defectos muchos, muchos son queridos por los lectores que a veces tienen más de 10 años comprando mangas de la misma editorial Los mercados en México, Argentina y España tienen grandes diferencias al igual que las editoriales que existen en estos territorios el mercado mexicano de manga está pasando por problemas difíciles donde los mangas están costando hasta 60 pesos mexicanos que es el equivalente a unos 6 dólares estadounidenses y muchos de los lectores no tienen suficiente presupuesto como para comprar otro de los mayores problemas del mercado mexicano es su limitada distribución y un país tan grande como México debería tener muchas ganancias ya que tiene una gran cantidad de fanáticos del anime que surgió gracias al doblaje mexicano Editorial BID, la única editorial de historietas que queda en México, tiene un monopolio en el mercado manga. Pero el problema es que los mangas solo se venden en sus locales y hay muy pocos de sus establecimientos en varias ciudades donde deberían estar. Hubieron otras editoriales en el país, pero estas desapareci desaparecieron dejándole el paso abierto a BID, que no lo supo aprovechar. El mercado argentino es mucho más amplio y la cultura de las historietas en Argentina ha estado desde los años 70. El problema mayor de este mercado son las bajas ventas que producen muchas de las series, más el incremento de los precios de producción que han puesto las imprentas en el país. El mercado español siempre ha gozado de buenas historietas y cuando el manga comenzó a producirse en los 90, creció espontáneamente. Y Barcelona se convirtió en la casa de todas las editoriales que se encuentran actualmente en el país, aunque se publiquen en el mismo idioma. Existen varias diferencias entre el mercado hispano y el mercado español. Claro está, la economía de los países juega un papel importante en la industria del manga, y gracias al poder del euro, España ha sido más exitoso que México en Argentina en cuestiones de manga. Muchas veces se verán más series publicadas en España antes de que sean publicadas en México o Argentina, y las editoriales japonesas saben que el mercado español es mucho más viable y por consiguiente le trae más ganancias. Otra clara diferencia es la audiencia que las editoriales tratan de persuadir, ya que los gustos entre los mexicanos, argentinos y españoles son definidos, aunque sabemos que las series del género shonen venden exactamente igual en estos tres lugares. Series como Naruto y Bleach venden más en España que en Argentina, pero series como Sen Seiya y Dragon Ball tienen más peso en Argentina que en España, y de igual manera en México. Los mangas del género shoujo y seinen tienen más aficionados en España con sus 46 millones de habitantes que en México con 112 millones, y de esta forma pueden darse cuenta de que cosas que venden en un mercado no necesariamente venden en otro. Además de la economía, otra de las ventajas de España ha sido su gran número de editoriales principales, unos a cinco a comparación de las dos que tienen Argentina y la única que tiene México. Esto ha permitido que varias series sean publicadas a la vez por diferentes empresas, aumentando las ganancias y el número de lectores a la vez. También existen en ocasiones series que venden bien en un territorio, pero le va pésimo en otro. Gantz, por ejemplo, vendió bastante bien en México, pero no tuvo ese éxito cuando se publicó en Argentina y de igual man manera Vagabond de Takejito Inoue vendió súper bien en España, pero sus ventas en Argentina fueron pésimas. Uno de los retos más grandes para una editorial, además de conseguir las licencias buenas para ganar mayor presupuesto y mantener los costos de producción lo más bajo posibles, es conocer el gusto de los lectores para no sacar series que puedan fracasar y aún con eso, muchas series que son perdidas por los lectores, perdidas, perdón, por los lectores no venden de la manera que se pensaba antes de su lanzamiento cualquier persona en el negocio de manga dirá que es una industria difícil de trabajar y cuando se está en un mercado débil como el mexicano o el argentino es más difícil aún se nos subestima mm -hmm. así mismo es Comencemos más detenidamente de cada una de las principales editoriales en cada país para entendimiento, por supuesto. En México, Grupo Editorial Bid es la más grande y la única editorial de manga que aún permanece en la República Mexicana. Mexicana perdón. Últimamente, Bed solamente o solo se está dedicando al mercado de historietas de la empresa DC, DC de Estados Unidos, siendo las historietas de Superman y Batman las más populares en su catálogo. Bed Comenzó a publicar manga con su primera edición de Dragon Ball Z y Caballero Zodíaco, que fueron muy populares como se esperaba. En sus buenos momentos, Bee publicó muchos de los mangas famosos de las como las Guerreras Mágicas, Zero Moon, Shobets, Claymore, Bleach, Naruto y otras series más, pero desde el año 2008, en adelante, es decir, hasta ahora, la editorial, o la editorial dicho, ha comenzado a caer y por su plan de solo tener sus productos en sus locales, las ventas fueron cayendo más y más. Actualmente, Bid no está editando ningún manga y solo se ha enfocado en sus licencias estadounidenses. En Argentina, a diferencia, ex existen varias editoriales pequeñas, pero solo dos de ellas son las más grandes e importantes. Editorial Ibrea es la consentida del público argentino por ser la primera en aparecer tras el boom de anime y por tras series famosas como Ramen Medo y Kakápto Sakura. En 1997 nace la editorial en Buenos Aires por idea de Leandro Roberto y Pablo Ruiz con la intención de desarrollar el mercado argentino de historietas por entonces dependiente de ediciones extranjeras y sin ediciones locales de importancia. Entre sus primeras ediciones había gran cantidad de cómics de origen norteamericano, pero en una revista de información sobre dibujos animados japoneses, la revista Laser, de producción propia eh, que logra el éxito, y todavía la gente lo recuerda ya en 1999 el enorme auge de la revista Laser, llevó a la empresa a incursionar exitosamente en la publicación de diversos mangas en 2001 abren la filial española con oficinas en Barcelona sentándose en la publicación o edición de mangas en los entran al pequeño mercado de Finlandia instalándose en la capital del país, Helsinki donde también publican mangas cabe aclarar que las publicaciones difieren entre, entre países debido a, a la disponibilidad de derechos y a los gustos de cada región en particular así que una serie que sale en Argentina no necesariamente saldrá por parte de Ibra España la filial argentina eh, editó historietas de eh, autores argentinos primero dentro de la revista Ultra entre las que se puede mencionar 4 segundos y Anita, la hija del verdugo Y años más tarde, en un reintento de reactivar la industria la historia de historias lee las obras de distintos autores, entre las que destacó eh, Salvador Sanz, muy famoso por cierto, con Legión y Nocturno. Actualmente, Ibrea está teniendo problemas de producción, bajas ventas que han parado la producción de varias series como en Noll, Lime Barrows y las novelas de Haruhi Susumiya, además de tener sus precios en cifras enormes por culpa de la inflación en Argentina. En 1998, un tomo costaba 6 pesos argentinos y ahora cuesta 25 pesos dependiendo de la serie y su edición. Se anunció en la segunda eh, semana de enero los planes de unirse con la filial de España y mudar las operaciones de imprenta a Barcelona para que los libros lleguen en barco hasta Buenos Aires para luego distribuirlos en Argentina. La editorial ha puesto claro que las traducciones seguirán en español argentino y que pocas series tendrán ediciones españolas, al menos que estas no puedan producirse directamente en el país. Para que noten la diferencia entre Ibrea, Argentina y España en cuestión de públicos, lo más vendido en la filial española es Vagabond y los mangas del género Shojo, mientras que esto es completamente diferente en la filial argentina, que tiene como mejores ventas a Bleach y una serie que tiene más de 20 años de existencia en Japón, Dragon Ball. LARP Editores es la segunda editorial en importancia del mercado argentino, y es mucho más pequeña que Ibrea. Actualmente publica mangas con reconocimiento mundial como Naruto, One Piece, Inuyasha y Death Note. Nació en el 2008 con apenas un solo título, Cuentos de Sirena, de Romiko Takahashi, y desde entonces la editorial ha crecido bastante en poco tiempo y adquiriendo licencias de alto calibre. Además de Fito Reina, que fue la mente maestra que creó la editorial, también cuenta con el apoyo de sus amigos Juan, Susan y Nicolás González, que ayudaron en la creación del LARP. Para las traducciones cuentan con el, con el equipo de F3 Planning, eh, compuesto por Agustín Gómez Sanz y Romino Gayota. Actualmente LARP comenzó a editar mangas del género shojo como Vampire Knight y Oran High School House Club, que son muy populares entre la audiencia femenina. Argentina tiene otras editoriales de menor tamaño como Omnipress Press y The Oak Studio, pero no han tenido tantas licencias como Hebrea o LARP. Eh, en España, tres editoriales son consideradas las más importantes del país, aunque existen otras que editan en menor volumen. Glénat es la editorial más popular entre los fanáticos y generalmente es la que consigue las licencias a los mangas más populares del momento. La editorial es una filial del grupo Glénat situado en Francia y Bélgica, que también publica manga en esos países, aunque la filial española es la más popular. Su delegación en España, cuyo director es Joan Navarro, edita cómics de autores españoles, europeos, americanos y japoneses, además de libros teóricos dedicados a la cultura popular. Glenat España fue creada en los 90, en 1990 para especificar, aunque no inició su actividad como editorial hasta años después, con la publicación de la revista Viñetas y de los primeros álbumes de Eva Medusa y Marco Antonio. A partir de 1995, empezó a lanzar publicaciones teóricas como la revista sobre manga, Kabuki Magazine, y las colecciones sobre cultura popular, Biblioteca del Doctor Vértigo, Biblioteca Kuto, Pulpa y Parapapel. Eh, específicas sobre eh, cine fueron Invasión y Whitescreen, y, dirigida esta última por Fernando de Felipe, un famoso guionista español. En 2001, el catálogo de manga se amplió considerablemente con la publicación de títulos muy emblemáticos que tuvieron un gran éxito entre los lectores, así eh, como por la diferencia de colecciones en forma de sellos, Shonen, choyo, Seinen y clásicos, además de sacar la línea Gaijin en noviembre del 2010. Glenate está cortando gastos para mantener la empresa en pie y recientemente el editorial tuvo que pedir ayuda de su filial francesa para que encontrara un lugar permanente donde imprimir los mangas entre las cosas que cambiaron la calidad de papel tuvo que ser cambiada lo que enfureció a varios lectores tachando el papel como de baja calidad pero Joan Navarro piensa que hizo la decisión correcta para salvar la empresa Norma Editorial es considerada por muchos como la segunda editorial importante en España aunque esta perspectiva está cambiando con las últimas licencias que la editorial ha lanzado en el país La editorial fue fundada en 1981 por el editor Rafael Martínez Díaz. Ya existía ya desde 1977, pero como agencia de representación de editores, promoviendo portadas para novelas, películas y páginas de humor, la empresa no fue ajena al boom del manga, que se produjo a principios de los 90, y publicó trabajos de Kia Azamilla, Clamp, Kousuke Fu, Fujishima, Haruhiko Moto, Mikimoto, perdón, Katsuhiro Tomo, Hiromu Arakawa, Yoshiyuki Sadamoto y Masamune Chirou Actualmente Norma está editando series eh, populares como Soul Eater y Bakuman que están marcando el siglo XXI Además de que es, es más frecuente con sus publicaciones que las demás editoriales del país Planeta de Agostini es la tercera editorial en importancia y es la que más problemas ha tenido con el lanzamiento de sus publicaciones. Fundada en 1985, forma parte del grupo Planeta y opera también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Portugal y Venezuela. La editorial también tiene una filial, una filial en Italia, razón de su nombre, pero esta opera levemente en el mercado italiano de manga. En 1981, Planeta de Agostini empezó a editar historietas como La Espada Salvaje de Conan, con la asesoría de Mariano Ayuso, uno de los grandes de la historiet de historieta española. Un año más tarde constituyó la división de Comics Forum, de la que ya se encargaría Antonio Martín para englobar sus títulos procedentes de Marvel Comics. En 1992, Planeta de Agostini retomó la colección Relatos del Nuevo Mundo, que habría que había preparado Pedro Tabar, tabernero como motivo del quinto centenario del descubrimiento de América y empezó a abrirse al manga lanzando Dragon Ball Planeta ha tenido un enfoque más detallado a su línea de historietas estadounidenses por parte de DC y Marvel pero también de editoriales como Dark House y Vertigo en la actualidad la división de manga de Planeta tiene parada la salida de varias de sus licencias hasta Nuevo Aviso y esto ha bajado considerablemente su popularidad entre los lectores Planeta de Agostini tiene las licencias de One Piece, Hitman Reborn, Yu-Gi-Oh! y Doraemon. Otras editoriales de España incluyen a Panini, que publica Vampire Night, Manga Line, que publica Berserk, y La Cúpula, que publica Historietas Coreana. Cada mercado que publica en el idioma español es muy diferente y los problemas de, los, de estos mercados de igual forma son diferentes. Mientras que el mercado mexicano está casi totalmente muerto, el mercado argentino está haciendo todo lo posible todos los esfuerzos para sobrevivir y continuar adelante, mientras que el mercado español trata de aumentar las ventas sin poco éxito. En años recientes, el trabajo de publicar mangas se ha vuelto más y más difícil gracias a las bajas ventas y los altos costos de producción. Sin duda, los años 90, nadie lo puede negar, marcaron el comienzo de la revolución de las historietas japonesas que se han convertido en parte de nuestro diario vivir. El próximo plan para las editoriales es empezar, empezar de maneras de cómo reducir sus costos para que varias series no se queden atrás y el problema es solucionar junto con los lectores. Para que una editorial pueda continuar con su función, debe de vender obviamente, su material a precios accesibles para el lector que generalmente es de una edad adolescente y que a veces no trabaja pero más importante que eso, los lectores tienen que apoyar todas las series posibles para que estas puedan continuar e incrementar el presupuesto de la editorial una de las mejores cosas que, pueden hacer, que puede hacer un editorial es mantenerse en contacto con la audiencia que tiene preguntas sobre futuras publicaciones, donde adquirir los domos, sugerencias, etc y eso se ha visto en, por parte de editoriales como Hebrea, Glennard y Norma que se comunican a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. El futuro de los editoriales es incierto y todo puede pasar, obviamente. Solo esperamos que la industria se mantenga a flote para que nuevas obras de mucha popularidad puedan ser editadas en nuestro idioma, que la economía baje para que de esa forma reduzcan los precios y más que nada que entre nuevos lectores para que crezca la afición de lectura en nuevas generaciones Es decir, nuestros hijos y nietos, etcétera Y sí, ese ha sido nuestro tema. ¡Yay! El gran tema esperado por Interfiruno. Exactamente. Sí. Se puede decir que sí, exactamente. Y muy bien, creo que es hora que comencemos con nuestras, ya saben, opiniones. Suki, te elijo a ti. ¡Yay! He sido la elegida para dar la primera opinión. ah <risa> oh, Muy bien, ¿qué puedo decir? Es gracias a los editoriales que hemos podido leer. Varios mangas legalmente. <risa> pero pues estoy decepcionada un poco de lo que es editorial Beat. Que bueno, nos ha dejado a muchos mexicanos sin la oportunidad de seguir leyendo los mangas que nos habían estado trayendo. Como lo que es Sensei ya. Tantas las publicaciones que ya tenían. Entonces estoy como que un poco triste por eso. Pero pues vamos a ver qué sucede. Espero que que la editorial salga o invente algo. A ver, ¿cómo será? Vuelvan a traer los mangas a nuestras vidas Y verlo de forma legal Pero me sorprende mucho lo que Lo que están batallando tanto Todas las editoriales vaya Pero no me sorprende que España también o sea, Tenga, bueno Lo que es Ibrea, yo no sabía Eso que ustedes dijeron Que lo que se publica En Ibrea Argentina No es lo mismo que en Ibrea España O sea Yo pensaba que al tener El mismo nombre y más o menos literalmente ser lo mismo Ven, eh, vendían los mismos mangas, pero ahora entiendo que no Cosas de la vida, uno aprende cada, cosas nuevas todos los días, chicas Y pues, no sé, lo único que puedo esperar es que las editoriales tengan, sigan teniendo éxito O salgan adelante con, las crisis que está, con la crisis que está teniendo el mundo ahorita Y pues, que nos dejen seguir con nuestro adorado vicio, que por lo menos es lectura <risa> Buen punto Claro Estoy de acuerdo con eso. Además que ya sabes, la, la, eh, la lectura va a fomentar uh, las nuevas generaciones, es decir, nosotros. Eh, mm -hmm. Técnicamente no es lectura, solamente es muchos dibujitos con texto. Bueno, <risa> <Pero, risa> no. bueno, eso es lo que dijo Shiro. Hoy oh, para aclararte lo que mencionaste Tazuki sobre lo de Ibrea, al menos que Ibrea Argentina o España tenga la licencia en ese país por parte de la otra Ibrea, no pueden publicar nada. Es decir, por ejemplo, eh, Ibrea, España y Argentina publican vagabond. Entonces, por ejemplo, Vagabond puede ser publicado en Argentina por parte de los españoles, por ejemplo. Pero una serie como, por ejemplo, Senseiya, que lo publica Iberia en Argentina, pero que lo publica Clena en España, no puede. Casi como para por ejemplo. Oh. ¿Sí? Eh, son cosas de, de contrato, etcétera, etcétera. Y por cierto, eh, hablando de contratos, los japoneses son muy específicos al publicar cosas en ciertos territorios y a ellos no les gusta cuando se publican cosas fuera del territorio donde está la editorial es decir que si Argentina quisiera publicar vamos a decir en Uruguay no puede porque el único el único lugar donde puede vender sus cosas es Argentina entonces te refieres a algo como derechos exclusivos eh, exacto ese decir, por ejemplo okay. yo soy una editorial tú me vamos a decir tú vaya me das la licencia de tus fanfics ya hoy que yo sé que yo sé que es lo que te gusta y lo y vamos a decir que to, to, todavía estoy en Dominicana y lo voy a publicar allá. Ahora, si yo quisiera publicarlo en Haití, cosa que no voy a hacer porque es un país muy pobre, pero vamos a decir que, que no lo es y ojalá que qué? no lo sea, y no puedo hacerlo porque tú me diste eh, el derecho a publicar solamente en República Dominicana, pero no lo puedo llevar al, al otro lado de la frontera. Oh, para otro ejemplo. Oh. Eso es lo que es, son cosas japonesas. Eh, Mi opinión, bueno, no puedo hablar mucho de editoriales porque no sé casi nada de tema. Y no, la verdad no sé si, hay que decir, no sé casi nada del tema y no puedo opinar mucho. Salvo de que editoriales tienen muchos problemas para publicar sus mangas simples. Váyanse por el camino fácil y tomen la distribución digital. Más nada. Ok, Aya, dale tú. Bien, pues yo comparto un poco la opinión de Susi, Ya que, bueno, pues uno de mis mangas favoritos que es Shadow Lady de Masasaku Katsura. Eh, lo trajeron acá por medio de VIP, um, así como también eh, tengo Lobles, gracias a ellos. Pero creo que eh, tanto problema que ellos pasan vale la pena, porque creo que para nosotros eh, no hay nada mejor que comprar un manga y poder conocer muchísimas más series, muchísimos más trabajos, porque hay muchos buenos artistas que no tienen ese ese apoyo y hay mangas desconocidos que lamentablemente solo los encuentras en línea, que no se dan a conocer por eso mismo, porque las editoriales son muy selectivas por decirlo así, y si bien es cierto que hay que buscar un mercado donde vender esos mangas, eh, sería bueno apoyar un poco más los mangas que no son tan conocidos, eh, mangas que quizás la gente no conozca mucho de ellos pero al leerlos eh, les emocione, les les les agrade y puedan tener mucho más conocimiento de ellos, tal <ríe> muy buena explicación, mira yo no sabía que esta gente tenía Shadow por cierto eh Caxora, muy buen muy buen autor, muy buen magaca el tipo sí. yo estoy coleccionando, ahora mismo lo último que él está sacando es, es Segman y solo estoy coleccionando, está muy buena la serie Y muy bien, mi opinión sobre las editoriales. Ustedes, eh, queridos oyentes y amigos aquí, ustedes la han escuchado por parte de mis videos. Que por cierto tengo video nuevo. Va véanlo, comenten por favor. Ustedes saben mi opinión sobre BER. Ver es una porquería ahora mismo. Papel porquería. Edición porquería. Eh, Se va, va a por... ir a la porquería porque Dios mío, no, no, no está vendiendo nada. Ya debería ir a estar a la bancarrota, pero bueno cosas de ellos, Ibrea es, por mi parte también es la consentida eh, muy buena, yo he estado desde Ibrea desde el año pasado y desde mejor porque Ibrea es súper. yo tengo un año y unos cuantos meses ya comprando cosas de Ibrea me, me encanta la editorial la manera de, de conversación entre Juani que es el que maneja el Facebook de, de Ibrea sí, eh, sí Ibrea tiene buenas, buenas cosas, me gusta LARP, bueno Clap igual, eh, me encanta la publicación que ellos tienen de, de Death Note. Tengo, tengo que conseguir la de Monster, que están publicando Monster ahora mismo. Eh, ustedes escucharon a Fito Reyes, el tipo es muy muy buena onda, el tipo bueno, me cae bien, chico. Kleenex, eh, eh, no puedo decir mucho de Kleenex. Lo, lo poco de Kleenex yo conozco la línea Kajin y el tomo que conseguí de de Jin Tamasa, hace hace un año, pero igual me me, me gusta Kleenex, tiene buenas publicaciones y la línea como ustedes saben. He estado apoyando mucho este proyecto y espero seguir ap apoyándolo en las próximas ediciones que van a salir. Ahora, este próximo... esta próxima primavera, debería decir. Y el tomo en a color que va a salir de Andrea Chang, la eh, chica... Eh, Taiwa, Corea, Japón, Argentina. Hola, Andrea. Si es que está escuchando esto. Y sí, Super Norma, eh, Sí, sí, Glennat iba a decir esta cosa. Norma, mi favorita, todos lo saben, publican la mayoría de las cosas que me gusta, eh, todo lo que tiene Square Enix hasta ahora, que es una editorial muy difícil de lidiar, lo tiene ellos, Está publicando Full Metal Alchemist, con eso digo todo, y Planeta Agostini, eh, Planeta es Planeta, realmente no, no soy muy, muy fanático de ellos. Y las otras, Mangaline está muerta. Mangaline, como le dicen Panini, solamente está publicando la, El Caballero Mapiro, Vampire Knight, que es lo único que me gusta de ellos. Y La Cúpula, pff, que no puedo decir mucho de ellos. En, otro, bueno, en, en todos los casos, editoriales, muy buenas, algunas malas. Y esperamos que el futuro económico de, de estos tres territorios pueda arreglarse, para que le dé, especialmente el de México, para que continúe. Y sí, ¡Viva Hebrea! ¡Yay! Reitero mi opinión, si en las editoriales están teniendo tantos problemas para publicar, ¿qué se vaya a la distribución digital? A fin de cuentas es más barato. Sí, Shiro, estoy de acuerdo contigo, pero hay varios problemas con eso. Lo que pasa es que, eh, no sé si sabes, pero los lectores de mangas son muy puristas y lo único que ellos leen generalmente son cosas de papel. Y hay también problemas con los japoneses que han hecho proyectos sobre eso y no han vendido como yo han querido. El problema de del Cosas de moneda, no sé Y pues, bueno, ya veremos De todos modos, la la, la gente de, Del manga saben que la computadora es lo que va En un futuro La distribución digital Exactamente, la distribución digital Ellos no, lo van a poner de todos modos así Para que cualquier persona de cualquier parte del mundo Pague sí. X cantidad de dinero Exacto, uh -huh. o sea eh, Ten en cuenta de que con la distribución digital Será más fácil publicar más fácil de distribuir en muchos países y más barato. Y muy bien, este ha sido nuestro tema por esta ocasión. Vamos a unos comerciales y ya regresamos en unos minutos. En el siguiente episodio de Yukiri Wars, prepárense para atacar. Sí, señor. Creo que no podré ayudar del todo. ¿Cuál es el plan, Mancosta? No. Neko, tú mataste a mi madre. No, yo soy tu madre. No. Es tú, mi amigo. Mai, acércate. Tengo algo que decirte. Y regresamos. Muy buen comercial a que le sé que pusimos. Muy bien, entonces, eh, Aya, como, como siempre, tuvo que retirarse. Pero ya tenemos de regreso a Broken Star, eh, ¡Hey, Broken. ¡Yay, hola! Yeah. Uh. A <risa> audiencia, <¿sabes>? gracias. <risa> Y muy bien, es hora de que comencemos con los mensajes. Y también ya vamos a estrenar nuestra nueva sección que llamaremos Pregúntenle a Chiro. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a leer sus comentarios como siempre. Y vamos a hacer la pregunta y nuestro querido amable compañero Chiro va a responderles. Así que comencemos con la sesión de correos más la Pregúntenle a Chiro. You got mail. El primer mensaje otra vez es un anónimo y dice así ¡Guau! Wow, ¡Qué rápido salió este episodio! Muy bueno, por cierto, y aprendí mucho de Mechas que casi no sabía Tanto del Genam más que... Durren Lagan. Bueno, dice, mi pregunta para ustedes es la siguiente ¿Cuántas galletas me debería comer en un día? ¿Cuántas galletas te deberías comer en un día? Pues mira, hay una simple fórmula matemática para eso Suma la raíz cuadrada de la vigésima potencia de pi y luego cuando extraigas el numeral de eso, le divides entre el cociente y la entre el cociente del número de la derivada que te dé como resultado de la integral segunda y el resultado de esa fórmula es la cantidad de galletas que deberías comer al día. Eres un genio, Shiro, eres un genio. Ok. Eres un genio, oh, Chido. O también por si no quieren romperse mucho la cabeza con las matemáticas, la respuesta más simple es sí. Sí. <risa> Muy bien. Nada mal. Muy bien. Entonces continuamos con el próximo. ¿Qué tal tú, qué Dale tú. Eh, también es de otro anónimo. Y dice así. Bueno episodio de Mecha. Mi robot favorito siempre ha sido el gran Massinger Z. Era el que siempre me gustaba ver en mi infancia. Y también me llama mucho la, me llamaba mucho la atención Ultraman. Bueno. Sigan así y ¡Feliz Navidad a todos! Arigato por sus episodios! Pregunta, ¿cómo es que graban el programa? Revelaré esta antigua y milenaria técnica ancestral que usaban los antiguos maestros ninja para grabar sus conversaciones y juntas secretas y donde se lo ponían a sus alumnos cuando creían que era el momento indicado para aprender nuevas enseñanzas que los maestros creían que podían aprender, pero no en el momento exacto. Nuestra técnica ancestral consiste en que primero tenga una PC Y cuando digo una PC, digo una PC decente No de alta tecnología, pero tampoco una carcacha vieja que solo funcione con Windows 95 Lo otro que se debería tener es un micrófono un, También un micrófono que... O sea, no digo que tenga un micrófono lujosísimo, pero que tampoco sea un micrófono pirata Y la cámara web es opcional Y luego hay un programa, un software, que, puede, que pueden descargar gratuitamente llamado Skype. Y el Skype tiene funciones para grabar las conversaciones. Y entonces, bueno, tampoco hay mucho que decir. Eso es lo que hacemos, o sea, grabamos nuestros episodios con un software llamado Skype. O si quieren una técnica un poco más... Eh, con estilo o elegante, tan simplemente, comunique su mensaje con hojitas de papel pasándose a sus copias con muchos no youtube. Ok. Lo Yo sabía que eso también... Oh, bueno. Sabía que eso también grababa nada mal. Bueno, técnicamente no graba, pero puedes pasar mensajes muy... Puedes pasar mensajes. Ah, pues sí, sí. Muy bien, entonces déjame yo leer el próximo. Dice, hola chicos, muy buen episodio. Aunque no sé mucho de Mecha, solo he visto un par de episodios de Evangelion, eso sí, he visto una serie de Mecha completa, no sé si la conozcan, que es Afner, bueno, Afner Azure, creo que dijiste que se llamaba, Chiro. Sí, se llama Suki, no Fafner, Fafner pero Suki sí. yo la conocemos mejor como Fafner Indiasura. Muy bien, y dice, tiene una temática muy similar a la de Evangelion, imagino que es cierto, y esta es su pregunta, mi pregunta es esta, si fuera una cayola, ¿qué color sería? Pues, considerando la alineación de los planetas, la posición de los astros, y que no creo en nada en la astrología ni en los signos zodiacales, así que no sé por qué, ca eh, que, por qué caramba, dije esto, yo creo que sería anaranjado. Muy bien, entonces eres una persona anaranjada, persona. Ishiro, si tú fueras un, una crayola, ¿qué color serías? ¿Sabes? Es una pregunta muy interesante Porque revela muchas cosas sobre nuestra personalidad interior Ya que personalmente nuestro color favorito refleja cómo somos en la realidad Sin ser necesariamente algo que nos defina eh, eh, ¿Cómo se dice? Que nos defina Que, que dé una impresión final de uh -huh. nosotros Ahora, uh -huh. respondiendo a la pregunta Me gustaría ser el color Pues mira, yo creo que sería el color amarillo Muy bien, Shiro ¿Tú lees eh, el último mensaje? El mensaje de otro anónimo, dice así Hola, aquí dando mis saludos, primero felicitarlos, me encantó la radio Y bueno, lo seguiré desde ahora en adelante, me agradaron muy Cuíden todos, me reí bastante, y aprendí mucho Bueno, y eso, sigan así, pregunta um, ¿Cuándo hablarán de ella hoy? Bueno, yo no he... Espero eh, que nunca Has abierto <risa> una lanza de parto. Bueno, el caso es que Aquí, aquí quien decide Tiene la última palabra Es el, nuestro querido líder y traficante De esclavos, Interview. Ya será pronto, no se preocupen El día que ustedes menos se lo imaginan Tan tan tan tan Tan <risa> Y de repente suena la música De Dimensión Desconocida <risa> Ay, piriri, Dios mío No está bien nada mal, nada mal Muy bien, entonces Shiro, eh, dinos las últimas dos preguntas que tenemos Bueno, que tienes tú Bueno, ok eh, En realidad son tres preguntas Y aquí las digo eh, Primero de las últimas tres preguntas ¿Podré aprobar matemáticas este semestre? A ver, ¿puedes aprobar matemáticas? Pues aunque muchos han intentado aprobar matemáticas Y también muchos han fallado en el intento yo creo que tú sí puedes aprobar matemáticas, pero si no te sientes con la confianza necesaria para hacerlo, siempre hay varios métodos para hacerlo. Uno de los métodos que se ha probado más efectivos, y no entiendo por qué, ya que me parece muy inefectivo, es hacer algo llamado la técnica Naruto. ¿Y cuál es esa técnica Naruto? Nueva técnica, no la había hecho. <risa> Les explico. ¿Quieres aprobar matemáticas? Pues simplemente repite 20 veces al día aprobar en matemáticas, porque es en mi camino de ninja o... <risa> okay. ok... nada mal Creo que funcionará Póngase a considerar ¿Cuántas veces Naruto diré Voy a ser Hokage y seré reconocido algún día porque es en mi camino de ninja? ¿Cuántas veces dice eso por episodio? Wow Bueno, ¿cuántas, cuántas veces no, veces, no la Sí, dice? es una mejor pregunta, ¿cuántas veces no la dice? Y, y eso que en One Piece, dice, o sea Luffy casi nunca menciona que va a encontrar el One Piece y se ha reído de pirata. Ese es su objetivo, pero no anda como botarate de mencionándole y fastidiándole la vida a los que ven One Piece. Bueno, pues, no sé. O sea, no anda como disco no rayado. Exactamente, usted de acuerdo. bueno. Bueno, eh, si quieres un método más simple y que a tus amigos no... y que creo que tus amigos te agradecerán, simplemente estudia más. Sí, lo sé, es el camino difícil, pero es un camino a fin de cuentas. Próxima pregunta. Eh, ¿Cómo pasaron la Navidad? O sea, ¿cómo pasamos nosotros la Navidad? Bien. Bien, pues ha ido muy tranquilo. Con la familia nada más. <risa> Yo no me quejo porque la pasé bien, la pasé con mi familia, también pude visitar a mis amigas. Todo bien, la verdad, todo bajo control, todo tranquilo. <risa> y la <risa> última pregunta. Va dirigida específicamente al camarada y compatriota Interfear 1 sí. La pregunta es <coughs> Interfear, ¿cuándo vienes a República Dominicana? Te queremos aquí en el Jaysen Créame, mis queridos compañeros dominicanos, ahí estaré un día de estos eh, Tal vez este año, tal vez, si es que el dinero me sale para comprar el boleto Tal vez no, pero no se preocupen, un día de esto me tendrán por ahí por J-Fest, ya por fin voy a estar en, con el corito, vamos a ahí a ver, a estar viendo anime y todo eso por ahí en Dominicana. Ya pronto. Descuiden, ispa dominicanos, que Interview no se olvida de ustedes. No, créanme, como dice la... No, siempre los tiene bien. Oh, porque... exactamente, como dice la canción de Fernando Villalona, Dominicano soy, recuerdan eso, y mis raíces, nunca debo olvidarme. Y aquí terminan las preguntas, pero sin antes recordarles ciertas cositas. Primero, recuerden el formato. ¿Sí? Pregunta todo en mayúsculas, dos puntos, y luego la pregunta. Porque si no la hacen de esa manera, no sabemos cuáles son las preguntas, no podemos hacerle seguimiento y, por lo tanto, no les responderemos las preguntas que no estén en ese eh, formato. Perdón. La, la segunda cosa es, eviten las preguntas repetidas. Es decir, ¿para qué responder algo que ya respondimos? Y no creo que tenga caso responderlas constantemente Ahora, si quieren una respuesta, o sea, si quieren preguntar algo, pero más específico, háganlo y nosotros responderemos con la especificidad que ustedes quieran Vaya, metiendo una palabra, pero eso no es el bueno, punto. bueno, el caso es que, entonces, ya saben, respeten el formato, eviten preguntar cosas ya respondidas aquí Y recuerden que puede ser de cualquier cosa Puede ser cualquier cosa que no tenga que ver con anime O si tenga que ver con anime Pero el caso es que La pregunta puede ser de cualquier cosa Y esos fueron nuestros mensajes Y nuestra nueva sesión de ¿Qué le pregunto a Chiro? You've got mail! ¿Creen que saben mucho del anime? Pues aquí tienen los hechos del anime ¿Saben qué? Editorial Beat Está publicando historietas de Batman y Superman. Sí, yo sabía también eso. Pues no me sorprende. No, a mí tampoco la verdad. Los odio. Yo también, somos doces. Continuando, sabían que el manga que más vende en Argentina y España es, la verdad, y no sorprende, Bleach y Naruto. No, no sorprende para nada. Es nada nuevo. ¿Sabían que la población de un país afecta enormemente las ganancias de las editoriales? Sí, yo diría que sí, porque obviamente sí, es pues, más jóvenes. Eh, exacto, Ma entre más jóvenes, más potenciales clientes tienen. Sí. Así es, porque a diferencia de España que vende 20.000 ejemplares de Naruto, Francia vende 60.000 ejemplares. ¡Wow! ¡Un wow. 40.000 de diferencia! Ya se podía imaginar. Ya sé. Ya se podía imaginar. ¡Wow! No. Wow. Y de todos modos los franceses ya tienen uh, mucha más, se <risa> puede decir, cultura de manga que los, los españoles Entonces, es es, es, de, es es de entender ¿Sabían que LARP Editores es una de las pocas editoriales que traduce las onomatopeyas? Uh, sí, bueno, de hecho sí lo sabía porque eh, Fito, Reina me lo había mencionado antes Bueno, las onomatopeyas... Eh, japonesas son muy diferentes a como los interpretamos en otros países, porque por ejemplo, si no mal recuerdo, el sonido de una rana en Japón es Kero, ¿no? Mm -hmm. Exactamente, el, el lugar es decir Revet, como dicen los americanos, o croak creo que decimos nosotros en español, dicen esos uh -huh. de Kero. O sea, entonces yo digo que Como que tiene sentido, porque uno dice, quiero, que es quiero, para los que no sepan absolutamente nada de japonés Y entonces cuando traducen a croat o revit, tiene más sentido mm, Exacto Así que no me sorprende Y de hecho, el japonés, si mal no recuerdo, es el idioma con el mayor número de o o onomatopeyas Emma si no mal recuerdo, creo que había una onomatopeya que tenía algo que ver con los fantasmas, que era... En lugar de decir, uh, yo hice horror Es que la verdad no me sorprende Ellos le sacan Onomatopeya a todos, hasta las lágrimas Casi casi podría jugar ¿Qué sonido, espérate, pero ¿qué sonido Puede ser una lágrima? No sé, pero en una parte leí No, en una parte leí Poro, poro, poro, poro, de que Onomatopeya, lágrimas cayendo Y yo, no friegues Hasta hay una Onomatopeya del sonido que hacen las fábricas que están trabajando y ese un mamut ya es vara vara <risa> okay, okay um, eso me suena a tianguis mexicano vara vara La vara vara vara sí o sea porque siempre está tenemos todo bien vara que no sé qué o sea todo como, en vez de decir barato dicen vara sí. <risa> okay para lo para lo para los hispanohablantes no mexicanos que es tianguis. Ah, tianguis es un mercado. Sí, gracias por, ah, gracias. por la traducción. O una a una pulga o, o lugar donde venden cosas de segunda mano. Exacto. Cosas usadas. Tianguis o mercados venden cosas más nuevas, pero también venden cosas usadas. Ah, sí, no me queda. Bueno, en lo que me queda las onomatopeyas. Bueno, las que traducen onomatopeyas eh, y esto lleva que al manga Llega a un formato mayor de comprensión para sus lectores Y claro, porque si no te explican Te quedas como que, ok ¿Qué significa esto? Ya pasar? <risa> ¿Sabían que la mayoría que ¿Sabían que la mayoría De todas las industrias Del manga en España está situada en Barcelona? Sí, bueno yo sí sabía no sé eso ¿Por qué no me sorprende. <risa> Tampoco me sorprende? Podría estar en Madrid, pero no lo está Y es porque La región tiene una gran herencia de historietas Que son conocida son conocidas Como Te veos Te veos, es como te veo Entonces tiene que ver algo más con lo tradicional Porque eh, España es un país creo que conservador ¿no? Bueno, más o menos <risa> y, se, y se apegan a lo que son las costumbres y las tradiciones Bueno, di digo yo, si algún si algún oyente español nos escucha Y si estoy yendo incorrecto, por favor, que me corrija si estoy equivocado pues. Continuando, además de imprimir mangas en español, ¿sabían que Glenad es la única editorial que publica mangas en catalán? Sí, había escuchado algo sobre eso. ¿Y por qué no me sorprende que Interfire 1 ahora diga, no, fíjate que no? <risa> vamos? La verdad me sorprende. Interfire 1 sabe más de editoriales. Que mismo. nadie más en este grupo, así que... Ah, bueno, sí, bueno, Exacto. sí, es verdad eso. La verdad es que yo, aunque no sé tanto de editoriales como el como el camarada Interfil, no me sorprende porque después de todo, si casi todas las editoriales o si no todas están en Barcelona, pues imagínense. Exactamente. Bueno, ya que catalán es una de las lenguas que aún se hablan en la comunidad autónoma de Cataluña, donde es que se encuentran en Barcelona. Sí, justamente por eso. Bueno, y con eso terminamos los hechos del anime. Ahora sí, la pregunta de hoy, este y también que nos respondan en sus comentarios, por favor. ¿Cuál es su manga favorito? El que sea, eh, que quisieran que las editoriales que mencionamos en el episodio sacaran. Que tuvieran el permiso para publicarlos en su sí. país. Y bueno, ya nos estábamos acercando al final de este episodio, pero antes, roquen, por favor. Hoy le voy a robar la frase a Suki que no tiene ganas de decirla. <risa> pero entiéndanla, entiéndala por oh. favor. Por favor. Por favor. Si pudieran escuchar una larga grabación que fue esta, entonces no veo el motivo por el cual no puedan dejar un comentario. Uno, uno solo, no más uno. Mínimo de un solo renglón. Dios, es un minuto de vida lo que les quita, no les cuesta es... nada, por favor Exacto, eh, exacto, es decir, con un, hola buen episodio, chao, No conformamos con eso bien, bien, Buen trabajo, lo hizo bien ¿En qué no, mejor la no. próxima vez lo hago yo <risa> <risa> oh. Oh, pero, eh, no, no, no, no, sí, que te salió bien, pero te falta práctica Bueno, pero no mucho hablar, tú no quisiste decir <risa> no, Eso también Ay, no, sí, pero chavos, no, disculpenme hoy sinceramente fue un día muy pesado y creo que eh, las ganas, el espíritu y todo lo demás, se me fue por la gordo, sinceramente. No hay problema. Bueno, interfir. Te tengo ver. una pregunta. Bueno, como ya hablamos hoy de las editoriales, es, quería saber qué tema va a ser el del próximo mes. Como ves, el próximo mes es de febrero, así y es el mes del día de el mes del amor y la amistad. Y especialmente el 14 de febrero, así que espero que tengamos un tema romántico para esa este este mes. ¿Verdad? Bueno, pues sí, uh -huh. tenemos uno, este, dándole un poquito de mente, creo que es hora de que hablemos de los animes y mangas chollo. Sí, ya es hora de que hablemos respectivamente de un género género género, así como de una demografía. Entonces vamos a hablar de aquellas bueno. series eh, que son para las para, para, el, público, eh, público, perdón, para el público femenino. público. Entonces sí, vamos a hablar de Chojo en eh, lo que es el mes más romántico del año, el, el mes de febrero, donde está el día de San Valentín. Bueno, Chojo, más general, generalizado para las mujeres. Sí, es de tampoco. Uh -huh. que... Sí, yo. Sí, yo, yo Sí, De hecho, no me sorprendería que haya más mujeres viendo o leyendo Shonen que los hombres. Exacto. Me incluyo. ¿Mm? <risa> me incluyo. Sí. Bueno, por, <risa> Incluida. Pues entonces vamos a hablar de Choyo en nuestro próximo episodio. Así que creo que con eso hemos de terminar. Recordándoles que por favor manden sus comentarios porque queremos comentarios a nuestro correo electrónico directamente que es radio, arroba, live, -V, o, v -E, com, o live Y ya saben, síganos a través de nuestros twitters, que ahí estarán, ya están el mío es arroba interfere, y el de Suki es arroba Nometa y el de Brokenstall es arroba Weez, y el de Shiro es arroba Shiro Legend, pero nuevamente ahí lo verán en la descripción del episodio, y también si es que lo descarga por iTunes, ahí también lo verán en la pantalla. Y no olviden que tenemos oh, ya sí. blog Oh, sí, Dios mío, mira, se me olvidaba mencionar eso Y recuerden que tenemos nuestro nuevo blog En hispaniamesradio.blogspot.com Donde, bueno, si es que vieron el, el <coughs> Disculpen, si es que vieron el video Ya sabrán lo que dije eh, Nos va a servir de ahogamiento de almas Entonces cualquier tontería que vayamos a decir Vamos a poner diferentes reseñas Ya sean mis reseñas de anime o de manga Y las reseñas de videojuegos De Chiro O los, me imagino, los Reviews o reseñas de fanfiction Vamos a tener de Brokenstar Y Suki Exactamente, Suki no creo también. que hablará de doblaje O oh, de Fantop, no sé Y sí Todo lo que venga siendo relacionado a doblaje O una que otra reseña De anime que interese Y piense que a ustedes Perfect. les puede llegar a interesar pues, Ok, muy bien, y ahí escucharán de nosotros y Igualmente escucharán de Aya, de Pat De Neko, de Sudake y... Oh, y de Roxy Obviamente creo que con eso ¿sí? por cierto esa es la voz de la chavita que, ese es el nombre de la chavita que de vez en cuando aparece porque hicieron si una pregunta quién es la voz de la niña de quién es la, la niña de la voz del así chiquita que de vez en cuando aparece yo creo que se estaban refiriendo a Rosita y sí también envían sus preguntas que las estaremos esperando con gusto y ya saben lo más rando que sea mejor todavía. En fin, este ha sido el final del episodio número 20 de East Anime Radio. Y aquí nos despedimos, como siempre. Este ha sido Interview 1. Tuki 90. Broken Star. Meikai no Chiro. Súper. Así que, ahí nos vemos. Sayonara a todos. Adiós. Adiós.